Cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención, atención. Se y programa la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto. Melódicamente tendencioso.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 Hola, hola, damos comienzo al programa 479 de la otra oreja. Ya pasamos los 10 años. Correctamente, ¿y de qué se trata este programa, Lara? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Aquí estamos con sus versiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. En nuestro mail, otraoreja@gmail.com en el Facebook somos La Otra Oreja y estamos emitiendo desde Mar del Plata, desde Radio de la Azotea. ¿Con quién hacemos este programa? En la Operación Pablo Gusso. Correctamente, en la locución está Liliana Daunes, Quique Pesoa y Gracias Lara. ¿Y yo, yo quién soy, Lara? No, no, no, no. no. Eh, Ese eso vos, eh, Río. Hola, Edu, Nashman. Hola, Lara, hola, Río. Este, bueno, ¿y alguien tiene algo más que decir? Te quiero, abuelo, te quiero. Eh, sí, yo también te quiero, pero, este, ¿empezamos el programa? Sí, la Perfe oreja. Perfecto, así empezamos la otra oreja de hoy. Cinco, cuatro... una atención. Se empieza el programa. La otra oreja. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Hace 45 años nací en la Plaza San Martín, cerca de un de un árbol de un jacarandá, en la ciudad de Buenos Aires. ...nacía Abuelas Argentinas con nietitos desaparecidos... ...que luego se convirtió en Abuelas de Plaza de Mayo. El 21 de noviembre de 1977, ese día... ...fue el que se reunieron por primera vez 12 abuelas... ...que buscaban a los hijos de sus hijos, sus nietos... ...secuestrados y desaparecidos junto a sus madres... ...por la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Las doce madres eran las doce abuelas y madres eran... ...Mirta Baravalle, Delia Giovanola, Chicha Mariani... ...Licha de la Cuadra, Aide Lemos, Vilma Gutiérrez... ...Raquel Mariscurrena, Leontina Puebla, Clara Jurado... ...Eva Castillo Barrios, María de García Irureta Goyena... Beatriz de Neuhaus Y dedicamos este programa A la amadísima Mirta Baravalle Quien como madre y abuela Sigue buscando y marcando el camino de lucha y amor Escuchamos Nubla Nada se olvida Por la otra oreja Nada se... recuerdenn paquetitos de memoria todo es historia lo que recuerdas y lo que tienes oculto es como un susto. mirando sobre sí mismos siempre distintos pero guardando Estremece, no lo parece, pero te acecha y ahí está a la vuelta de la esquina, porque nada se olvida como elefantes que se despiertan de la siesta inalterable. Să ...estás escuchando desde La Otra Oreja... ...la Otra Oreja Argenta... Escuchábamos a Nubla... ...una catalana... ...hija de... ...de exiliados... Eh, ...ella nació en... O, ...o se crió en Barcelona... Y es una hermosísima canción, ¿no? Nada se olvida, todo se guarda en paquetitos de memoria. Todo es historia, lo que recuerdas y lo que tienes oculto. Eh, nada se olvida es uno de los temas eh, incluido en la colección Reencuentros de, eh, de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de Madrid que produjeron hace algunos algunos años, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a ojos de brujo este excelente grupo de España, también solidario con las abuelas de Plaza de Mayo y con, y con hijos. Escuchamos a ojos de... A ojos, eh, sí, ojos de brujo, quien engaña no gana. Quien no engaña no gana, no gana, no gana, no gana. Me acompaña la fuerza de siete dragones de fuego. Navegación celeste y estudiada técnica de vuelo. Viento a favor, expandirse en todas direcciones, siempre perdiendo, preludiando tiempos mejores. Aunque batalla yo no quiero desafíos. Máximo respeto, dame lo que es sí. mío. No existe competición para tanta hipocresía. Somos barcos remando hacia nuestra propia deriva. Quien engaña no gana. que cada palaamo ante subelan en está cruzada aplicacando color voy levantando losnames de las palabras de la calle de la rima voy gris asfpaldo estás imposible ya apagando candea hagan sueños y me dice que no hay nada nuevo bajo el sol no que te cierro hablar de lo que uno no sabe el mal agüero que no engaña no gana que quieren engañar Que aunque todos no la sabemos, nos las tragamos, no las bebemos. Tú escoges camino lento, llego y encuentro, con pisando rápido, tapa, trampa, grita, escapa, que yo paso Te entre gastos y traperos, trepas y rumberos y aquí yo me encuentro Tu me enchufas, dímelo y yo te cuento Dentro y hora llueve, fuera llueve, duele haciendo cola Buscando colas y no existen inocentes Aprovechando los favores del tiempo Primavera llegará porque el invierno ya no Tierra. Estrellas fugaces producidas por partículas menores que un grano de arena vemos estela. y empleemos a fondo En lo pequeño está la fuerza y yo respondo Como el fuego, cambio continuo, todo lo consume Contemplar las tinieblas, desde la tele se asume Echando sapos y culebras por la boca Que brota Que si quieres oír tonterías, cambia de día Que si quieres oír realidades, dime dónde vas, dime dónde estás Relájate, siéntate y escucha lo guiran lo pisan lo camian lo pisan no queda no te lo venden lo compran lo tiran lo remueven igual tan pasado caba te ta cuidado te ta cuidado engañan gana latinoamericana. Una vez eh, nos encontramos en Plaza de Mayo eh, en un homenaje a las madres y, y ahí conversamos y ahí le intercambiamos, nos intercambiamos yo le di el pañuelo de, de hijos y él me dio su gorra eh, después nos encontramos en La Habana de, a la salida del ...del Centro Cultural Pablo de la Torrientes Brau... ...bueno, ahí él estaba mal... ...lo habían operado del, del oído... ...y lo llevé unas cuadras en... ...se movían en silla ruedas... ...por el equilibrio que, que perdía por la operación... ...y bueno, eran pocas cuadras... ...hasta el hotel donde él vivía... ...donde él estaba parando... ...bueno, fueron pocas cuadras... Pero en, en subidas fue medio difícil llegar. Pero llegamos al hotel y él me regaló una pipa de ébano. Que nunca la usé. Es una pipa recta y yo cuando fumaba pipa me gustaban las, las pipas curvas. Pero ahí está con el recuerdo de, de esa pipa de ébano... ...regalada por Pablo Milanés... ...que nos dejó... ...la semana pasada pasamos... A, ...a Gal Costa... ...junto con Pablo Milanés... ...y ahora se nos fue Pablo Milanés... Eh, ...lamentablemente... ...se nos están yendo los grandes... ...¿no?... ...y vamos a escuchar... ...del disco Pablo Querido que se hizo en solidaridad con, con Pablo Milanés porque tenían que costear sus operaciones. Y aquí lo escuchamos con Chico Huarque. La vida, la vida no vale nada. Pablo Milanés y Chico Huarque por la otra oreja. La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros pueden tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal No es capaz de tocar ni corazón que se apaga la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano Cuando supe lo se le preparaba La vida no vale nada si cuatro cae por un luto Y al final por el abuso se desil la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y por irme in una cama. La vida non vale nada, sin fin lo que me rodea, no puedo cambiar cuál fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano Cuando sube de antemano lo que se le preparaba La vida no vale nada si 4 cae por minuto Y al final por el abuso se decide la jornada La vida no vale nada si tengo que posponer Otro minuto de ser y morirme en una cama La vida no vale nada si en fin lo que me rodea No puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara Y por eso para mí La vida no vale nada Ángale la otra oreja zapatista! Y ahí estamos con el... El monio colorado, ¿no? El monio colorado. Bueno, este... Hace 39 años, el 17 de noviembre de 1983, en la selva Lacandona, en el sureste mexicano, así limitando con Guatemala, fue creado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto, según ellos, con la finalidad de acabar con los malos gobiernos y darse a conocer en todo el mundo, porque millones de indígenas en México estaban siendo pisoteados, maltratados, desconocidos, encarcelados por el mismo gobierno desde hace muchos años. Después de 11 años de su creación, se dieron a conocer oficialmente levantando las armas el 1 de enero de 1994, ...fueron tres o cuatro días... ...donde la, el pueblo dijo... ...ya basta... De, ...de la guerra... ...y el ejército zapatista... ...bajó las armas... ...pero no las entrega, ¿no? Bueno, desde hace muchos años... ...los zapatistas son... ...son reconocidos en todo el mundo... ...por su lucha... ...y el propio subcomandante Marcos... ...ahora galeano... ...vocero del EZLN... ...desde hace muchos años... ...señaló que ya no se levantarán en armas... ...pero las armas no las entregarán... ...pero seguirán luchando... ...en beneficio de la población indígena. Vamos a escuchar unas palabras... ...del entonces subcomandante Marcos... ...ahora galeano... ...junto con el himno zapatista. Uno, para nosotros la tierra es la madre... ...la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía. 2. La tierra para nosotros no es solo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que hecho viento baja y sube por nuestras montañas. El agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias vida se hacen en nuestras siembras, los árboles y bosques que fruto y sombra nacen, los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan, los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan, la tierra es todo lo que vivimos y morimos. Tres, la tierra para nosotros no es una mercancía, de la misma forma que no son mercancía los seres humanos, ni los recuerdos, ni los saludos que damos y recibimos de nuestros muertos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos a ella. Hemos recibido el trabajo de ser sus guardianes, de cuidarla, de protegerla, así como ella nos ha cuidado y protegido en estos 515 años de dolor y resistencia. Cuarto, nosotros somos guerreros, no para vencer y subyugar al diferente, al que otro lugar habita, al que otro modo tiene. Somos guerreros para defender la tierra, nuestra madre, nuestra vida. Para nosotros, esta es la batalla final. Si la tierra muere, morimos nosotros. No hay mañana para nosotros sin la tierra. El que quiere destruir la tierra es todo un sistema. Ese es el enemigo a vencer. Capitalismo se llama el enemigo. Quinto, nosotros pensamos que no es posible triunfar en esta batalla si no nos acompañamos en la lucha con los otros pueblos que son, como nosotros, el color que somos de la tierra. Si no luchamos junto a los otros, que otros colores, tiempos y modos tienen, pero les duelen los mismos dolores. Por eso caminamos con el oído y el corazón abiertos para buscar y encontrar a, los, a las que dicen o quieren decir, ya basta a los que han encontrado que el nombre de su enemigo es el mismo que a nosotros mata y duele. Sexto. Nosotros pensamos que ya no basta con solo resistir y esperar uno y otro ataque del mandón y del dinero. Creemos que la fuerza que ahora se necesita para sobrevivir es también suficiente para terminar con las amenazas. Es la hora. Séptimo. Ni al árbol, ni al bosque Miramos hacia abajo No en señal de humildad No para rendir nuestra dignidad Sino para leer y aprender Lo que no se ha escrito Para lo que no hay palabras Sino sentimientos Para poder ver en la tierra Las raíces que sostienen Allá en lo alto las estrellas Ya se mira al horizonte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 Porre si să pues, lo dice Nosotras las mujeres ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver muchos de diferentes estaturas colores como el maíz que hay color amarillo negro blanco pero todos somos una sola humanidad. Elic de Jesús canción para los caracoles del ZLN. Por lo otro Ayer nació un caracol, un caracol. Un caracol de guerra en plena selva madre del sur con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer El caracol Sobre un rayo del día No lo detiene la noche Ya ves Pasa y nadie lo mira Una injusticia lo hará padecer Grita un silencio apuesta solo ver Su mejor arma de su mar sobre su espalda donde aguarda con valentía para iniciar al alba casa ca Serio mirando al frente va hacia el futuro quien lo detiene, trae la muerte un paso atrás de él. muere callado y si hoy he puesto en pie su mejor arma, de sumar es lo que queda, trae hoy Atentos sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra.